Bueno, Juan, y buen día para vos. Buen y día. De nuevo para, para Juan Pablo y para todo el equipo. Bueno, aquí estamos con lluvia otra vez en Santa Rosa, Juan otro, Pablo, y la verdad, no, que, no. Sí, la verdad que ahora está lloviendo bastante, bastante fuerte. En la ciudad está hace un ratito Garuaba, nada más. Anduvimos por la Laguna Don Tomás, como les contaba hoy, más temprano.、Eh, bueno, dicen desde el municipio, aunque todavía no hay una palabra oficial. Que están trabajando, que están sacando el agua del cuenco superior para mandarlo al cuenco inferior, que es el cuenco norte, que están trabajando unas seis bombas para poder deshabilitar un poco la cantidad de agua que tiene la, la laguna. Ese es un trabajo que está haciendo la municipalidad. La cosa que en los barrios está pasando otra cosa, porque las familias están otra vez con preocupación, porque se vino el agua de nuevo, porque también no han podido sacar el agua que han tenido durante el temporal. Y estoy ahora en este momento en una de las casas del barrio Almafuerte, que fue uno de los barrios más afectados por este temporal. Estoy dentro de la casa de María Alderete, que es una vecina del barrio Almafuerte, que nos hizo pasar y que nos está mostrando lo que ha quedado de, de lo que puede tener dentro de su casa y cómo el agua estuvo afectando todas las cosas que tienen, pero no solamente a las cosas, a las cosas materiales, sino a ellos como familia. Porque el temporal de estos últimos días、eh, hizo que, por ejemplo, algunos de los hijos de ella、eh, ahora estén cu al cuidado de otras personas para que ella pueda secar un poco su casa y pueda otra vez acomodarla para que vengan a vivir. Estoy en una de las habitaciones que fue una de las más afectadas, mirando para el patio que tiene María El d e r e t e y tiene todas las cosas que tenía dentro, las sacó porque se le estaban mojando y ahora se le están mojando porque está lloviendo. En esa situación están viviendo los, los vecinos y las vecinas del barrio Almafuerte, que como dijo la municipalidad, pero también nosotros lo percibimos, fue uno de los barrios más afectados por el temporal.、Eh, María, buen día.、Eh, mientras vamos recorriendo un poco tu casa,、eh, nos vas contando、eh, lo que ha pasado y, sobre todo, cómo han vivido el último temporal de muchísima lluvia y un nuevo, este,、eh, una nueva inundación en el barrio. Sí, la verdad que una acostumbrada ya. A todo esto, porque estábamos acostumbrados, pero ya esta vez fue mucho. Ya perdí todo, porque perdí todo. Los muebles, como te decía, no los quiero correr porque se caen.、Sí. Donde los muevas se me caen y me c o s i n a n así que lo dejo ahí nomás. Y nada, encontrar bichos extraños de todas las clases que te imaginé: araña, hormiga, y, y esperando la promesa que no han dicho de años de la reubicación.、Eh, yo en un tiempo me fui de mi casa porque me sacó. Lo voy a decir porque no me callo más, estoy cansada de todo esto. Decir l、eh, e tengo que decir.、Eh, el doctor Meaca y Erika me sacaron de mi domicilio, me hicieron ir a alquilar. Por el tema, yo tengo un bebé que es b r o n q u i o l í t i c o y broncopá. a、uh -huh. Él me nació con una hipotermia pulmonar y del frío que hacía acá no lo podía tener. Entonces me mandaron a alquilar.、Claro. Para、eh, que no estés acá con el, tu niño. Para que no lo traiga a la muerte de una manera como me dijeron ellos. Claro. Eh, no pude pagar más el alquiler porque era mucha cantidad de plata. Me metí en deuda hasta acá con la luz. No tengo luz, no tengo gas, no tengo、eh, nada. Acá tampoco es sino servicio prestado.、Claro. Y me tuve que volver a venir con los nenes. Lamentablemente no puedo pagar el alquiler.、Eh, y lo que siempre le pedí a Erika que la promesa hace dos años casi que, estoy que estuve alquilando, porque ahora ya no,、eh, esperando la reeducación. Yo no la puedo esperar más la reeducación. No puedo alquilar más. No puedo seguir alquilando porque no me da la plata no me da nada. Claro, o sea, vos estuviste viviendo acá, soportaste、sí. las inundaciones,、sí. te hicieron ir, te estuviste alquilando dos años, no pudiste pagar más y te tuviste que volver y volviste al mismo lugar con los mismos problemas. Con los mismos problemas, porque los problemas no se te van de encima, así que volví con los mismos problemas y. Bueno, y creo que ahora peor, porque yo el día que me inundé. que Yo soy la del video de los nenes en la moto, de la que más le entra agua, la más afectada del barrio, porque mi casa es la más baja.、Eh, yo tuve a mi hijo en el hospital, con broncopasmo de vuelta, con todo, porque lo saqué mojado, pobrecito. No... Hasta que llegué a la otra cuadra, entre todo el agua, se mojó un montón, y lo tuve en el hospital,、eh, así que no, no lo puedo tener tampoco acá. Ahora estoy con ventilador, caloventor que me han prestado para calentar un poquito y que se me vaya secando la casa, pero con esta lluvia ya veo que. volvió、no, la lluvia. Brotó la humedad, como viste en la pieza, que se está haciendo todo un. Así que no, no. Hay, hay una fotografía que recién nosotros mandamos para que la vienen en el canal de YouTube, cómo entró el agua y cómo、sí. estaba la marca del agua. Son unos q u Unos 30, 40 centímetros, ¿no? Sí, sí, sí, capaz que sí. Sí, sí. La verdad era un poquito más arriba la rodilla y bajando para allá, ya te tapaba de la cintura para arriba. O sea, era mucha cantidad de agua y cuando frenó fue que entró más. Pasa que se estancó hasta esa marca, en realidad entró más agua. Pero se estancó a una marca un buen rato hasta que el agua decidió bajar. ¿Y, y cómo fueron esos momentos previos al ingreso del agua a tu casa? Que s t e d e s estaban acá. Y yo estaba acá y, y, y con mis nenes, mis nenes estaban durmiendo. Y en un momento digo, uy, el agua en la calle porque yo tengo m i p r i m a mi prima y mi familia que me preguntan, está lloviendo, se preocupan un montón. Gracias a Dios. Y me llamaron y digo, no, hasta ahora está tranquilo el agua, les mando un video. Y todos esos videos en realidad que yo suben son enviados a mi familia, no los hago para yo subirlo a las、claro. redes. Sí, sí, sí. Son videos que yo le envío a mi familia diciendo, mirá, che, boluda el agua. Son videos que yo、bueno. le mando a mis primas y eso.、Gracias. Mira el agua. Y en un momento firmo al baño y cuando me doy vuelta, el agua me hizo. Entró de una manera que ya no había cómo pararla, mis nenes en la pieza, se me despierta el bebé y. Mi otra h e r n a le agarró un ataque de nervio s y empezó a gritar que se movía la cama porque me arrastró heladera, me arrastró cama, me arrastró todo. Yo tenía todo cambiado de lugar. Sí, sí, sí. Y que se movía la cama y no la podía controlar a ella. Yo, en un estado de nervio, s que le decía, por favor, hija, cállate, pues no sabía qué hacer con dos criaturas. Estaba sola, mandé a un cabecino. Así que era como. Fue algo que en realidad también ha afectado a mi hijo mucho mentalmente.、Sí. Mi hijo mentalmente y psicológicamente fueron recontrafectados. a que... Es algo como madre, un dolor inmenso sacarla así que h a a n tantas cosas y ahora no quiere venir, miren, a d a por ahí porque ve ella. A mí se me ha ido agua todavía en casa y yo digo, no no hay más, pero bueno.、Eh, María, ¿recibieron asistencia del municipio en estos días? No, no, no vino nadie y andaban u atrás y repartiendo colchones. Que me acuerdo que yo frené una, le pedí un colchón, me dijo que no, porque no estaba anotada, le dije a donde me tenía que anotar. Me dieron un número que era recontrasaturado. Eso fue todo el, el día del temporal. El día del temporal, como a las 11 de la noche.、Ajá. Yo estaba allá afuera y le digo, no tengo dónde acostarme, porque no tengo cama, le digo, no tengo nada, le digo, quería entrar a mi casa y ver cómo tengo, encima tenía t o d o l l e n o d e agua todavía porque no había.、Claro. No podía terminar de sacar el agua. Y me dice, te tenés que anotar y llamar a tal número. Bueno, cuestión que llamamos, no, nada, no pasó nada, v u e l v e a pasar t r á f i c o no, otra persona que m a n e j a b a le digo, por favor, bajame un colchón. Así que me bajaron cinco colchones para que pusiera doble porque、claro. sí, sí, sí, sí. son muy finitos. Entonces, me, que los pongan en la cama doble. Bueno, y cama me prestó una chica de acá a la vuelta, otra cama. Bueno, la dejamos ahí la secamos, que es la cama de mi hija, que la secamos un poco. Y nada, y ya no. Como estoy sola,、claro. no necesito muchas camas. Yo, en realidad, por mis hijos, ahora, para traerme a mis hijos. Sí, o sea, que ustedes, como barrio, cada vez que llueve, piensan que van a perder todo otra vez. Sí. La verdad que sí, la verdad que, que no sabes qué es lo que te esperas y e n t r a tan rápido el agua de una manera que no te la imaginas que no te haga tiempo a levantar nada. Yo lo único que alcancé a levantar ya estaba flotando igual fue la heladera que, que me costó porque trabajó un montón para comprarla, igual que el tele y todo.、Vale. Fue lo único que pude levantar para la mesa porque vos, como verás, tengo la. No la quiero mover porque se le aflojaron dos, dos patas a la mesa. No tengo silla porque ya no sirven más.、Bien. Así que no estoy sin nada. Estoy sin nada. Mueve, no más que. Pero bueno.、Eh... ¿Y qué pasa con la reubicación? La verdad que no sé. Porque yo iba a hacer el reclamo a Erika y lo único que me dice es que tengo que esperar que ya las van a entregar y que le faltan unos arreglos. Pero no sé. Hace... ¿Y eso, esto cuánto hace que te prometieron eso? Y yo, yo vengo de años. De años.、Eh... Yendo por el tema de la reubicación, por la cantidad de humedad que hay, porque aparte la casa está dicho del mismo IPAP, de los arquitectos del mismo IPAP, que mi casa está en peligro de derrumbe. Eso te lo vienen diciendo hace tiempo. Hace muchísimo. Entonces,、eh, esperando la reubicación, quiero, yo lo único que l e pido es que me cambien de lugar. si yo, Es casa por casa, como se habló en el IPAP, que no me interesa si se ofende quien se ofenda, yo voy a contar las cosas como son. Casa por casa nos cambiamos y listo. Le he pedido en casa en acomodato, le he dicho a Erika, dame la que tengas, pero que no se inunde, no importa, yo la arreglo. No, vos necesitas una casa para vivir y que no se inunde. No se inunde nomás, porque ya no nos da la plata para andar comprándonos cosas. Y yo tengo donés de chiquito que usa pañal, que tenés que comprarle si n e c e s i t a una medicación que no hay, que usa、eh, PAF. Y no, no puedo, la verdad es que no puedo, te si soy sincera, no puedo. Estamos todos iguales con el tema del bolsillo, pero.、Eh, ¿Y como vecino qué piensan hacer? Digo, porque todas estas promesas ya las escucharon. ¿Y ahora、sí. qué? No, y ahora como vecino, la verdad,、eh, hay una división de vecinos que algunos muchos se quedan y muy pocos se van.、Eh, yo estoy del grupo de los que se van, que somos creo que dos o tres. Así que no, los otros no sé qué piensan porque no, no. Digamos, no sé, de mi parte no sé qué tienen en la cabeza. Sí, sí, sí. Porque uno no puede vivir、eh, que te den una chapa o que te den otra cama, otro colchón. No, m e e no t e n n d s pueden vivir así. Ya tenés tu cama, tu colchón listo. Te graba a d u r a p a toda la vida si no te i pueden andar pidiendo a cada rato.、Y、yo encima soy una de esas que no, no me gusta pedir. Es t e problema que no me gusta pedir, pero ya cuando pum, reviento, ya está. i que...、sí, Sobre t todo porque vos ves tu casa y, y、sí. tenés todo roto y tenés todo este,、eh, q u e d a n d e s u s o todo sucio.、Sí, sí, sí. Todo no era podrido, que se penetra n las paredes, dolor a, a cruaca. Lo que te imaginé, porque hay o l o r feo, no vamos a decir que no, hay o l o r feo, entra e la casa nomás. Y yo en esta situación no me puedo traer los nenes. Ya hace tres días que estoy sin mi hijo y ya el, el chiquito está recontraenfermo, una v i o l l a mami, tosita, mami, mami, y no lo puedo traer a mi casa, ¿me entendés? Así, en esta, en esta situación no lo puedes traer. No, no los puedo traer. No, no, no, no los puedo traer porque no, no pueden andar acá. Las paredes están muy mojadas también. Están muy mojadas, no las puedo traer. Bueno, c ó m o miras afuera y sigue lloviendo. Y eso también, eso te, te bajonea un poco. Sí, yo digo, viste siempre una lloradita y a seguir, porque estoy s o l a ahora. Así que yo me vi una lloradita y sigo, pero el tema es de mis hijos. Es de mis hijos, porque yo creo que una mamá que me escuche me entendería no tener a tu hijo y estar en esta situación y llorar hasta cuando le levantaba un pantaloncito mojado. Me e n t e n d s que me decía,、oh, qué pena, Dios mío, le e n c o n t r a una sola zapatilla. Tirada porque no encontraste el par.、No. O sea,、no. Y voy a decir: ¿en qué momento me l l e v o el agua a la zapatilla de los nenes? Uno se pone a pensar ¿viste? y yo, ¿en qué momento me sacó? Así que bueno, h、eh, a ha habido mucha gente、eh, súper solidaria con mis hijos y me le ha dado mucha ropa, muchas camperas, que la verdad es que le agradezco de todo corazón porque les mandó mensajes. Y así que no tengo más que decir que la gente nomás me ha ayudado. Porque con, para mi hijo no tengo nada que decir, porque mi hijo hoy ahora tiene sus camperitas, ropa, zapatillas que me le donaron, así que no tengo. Claro, l o sea, materiales t á vos necesitas que estén con vos y que estén bien. Claro, claro. Y una cama,、claro. una cama de dos plazas para mí y mis hijos porque ellos duermen conmigo. ¿Me e n t e n d e s Yo necesito mi cama. O, o estar en esa no me importa, en esa de una plaza hasta que yo pueda comprarme, no No me importa. Y que el agua no sea un problema, eso es lo que necesito. Sí, que el agua no sea un problema y poder calefaccionar un poco mi casa para traerme a los nenes. Nada más. Es lo único que necesito después, no necesito ni pido plata ni pido nada. Nada, nada. Bueno, María, muchas gracias. No, gracias a vos por haber venido porque no ha venido nadie. <risa> Esperando que vengan, no ha venido nadie, nadie, nadie ha venido. Así que creo que fuiste el único. Bueno, ojalá que podamos hacer algo. Muchas gracias. Bueno, gracias, a v o Bueno, ahí escuchamos la historia de María Alderete, una vecina del barrio Almafuerte, que la dejamos hablar porque nos parece interesante que、eh, sea ella la que hable y nosotros simplemente hacer una pequeña pregunta para que ustedes vean. Eh, en carne propia, lo que es sufrir el agua y la inundación en la ciudad de Santa Rosa.、Eh, no sé si pudieron compartir, porque no lo pude ver en este ratito mientras hablamos con María, ese video de sus hijos arriba de una moto o de dos motos, que era lo único que tenía para subirlos para que el agua no los moje.、Eh, bueno, ese, ese video, en ese lugar estamos en este, lugar, en este momento, en, este, en esta parte de la casa, donde es una casa que está. Eh, detonada porque está humedecida, porque han perdido un montón de, de muebles, de, de camas y de c o l c h o n e s que están en el patio, y que hasta ahora acá no ha venido nadie. Entonces, también eso hace que, que esta familia eh, eh, le falte esa contención, de, en este caso del Estado Municipal.、Eh, está pidiendo María una casa que esté seca. Una cama y pueda traer a sus hijos. Vive en el barrio Almafuerte, acá en la calle Chacabuco, casi Catamarca.、Eh, estamos mirando por su ventana para el lado de afuera. Está lloviendo, continúa la lluvia y en la casa siguen las goteras. No solamente en el lugar donde estábamos hablando, sino en este lugarcito que es como una especie de piecita donde tienen las dos motos que, están, este, que es la que están utilizando para poder salir de este lugar. Dale, Maurito. Nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. La historia de María Alderete nos traía Mauro Monteiro,、eh, que es la historia de otras familias y que es、eh, una situación inaceptable. Eh, más allá de que, por supuesto, la tormenta del viernes tiene muchos costados imprevisibles y es mucha agua caída en un tiempo, en este caso el barrio e l m á s f u e r t e la verdad que es imperdonable el rol ausente del、mm. Estado presente,、eh, que durante mucho tiempo prometió incluso la reubicación, años está esperando. Sí. Cómo, ¿Cómo se puede justificar?、Eh, el, el relato、eh, suena insólito porque es absurdo, la verdad. Es decir. El Estado, que se mandó la gran cagada de habilitar ese barrio como habitable, cuando ya se sabía que era una zona que se iba a inundar, en un momento pareció ponerse los pantalones largos y decidir: bueno, estas familias deben ser reubicadas. Se toma esa decisión. Incluso se habló de que había un presupuesto disponible. El defensor de niñez de ese momento y la titular del IPAP la obligan a irse del lugar, si querés, hasta con buena intención, para cuidar la salud de su hijo. Para que alquile otro lugar, pero le hacen pagar a ella el alquiler, hasta que no puede más. Una barbaridad. Y tiene que volver al barrio para volver a inundarse. Y pasaron años,、eh, o sea, entendeme. No es que pasó un mes, dos meses, tres meses y no pudiste lograr la, la reubicación por una cuestión burocrática, institucional, presupuestaria. Años pasaron. Nada, es insólito, es increíble. Este, este es un costado、eh, a pleno en el que. Se te derrumba es, el, el discurso del estado presente y bla, bla, bla. Que bienvenido sea, ya saben que nuestra posición en ese sentido.、Mm. Pero h a c e l o Pero acá、hermano. no está. h a c e l o hermano. Es increíble, la verdad.、Eh, que, y, y bueno, el, el, el, es esto último, la frutilla de ese postre, que frente al, al propio hecho, una mujer con sus hijos desprotegida totalmente. No es ni siquiera visitada, pasa la tráfea repartiendo colchón y le dicen: No, A vos no. ¿Tú no. no estás anotada? Sí, sí, sí. Pero la puta madre. Sí, sí. ¿Qué lo parió? Buah.